Estamos en África lista un pacto rastrillo el que si la fuerza que si No, esto, aprovechando la vocación del momento Para los nuevecitos que Ahora el mundo de la tecnología Tiene muchas cosas sí. Pero muchos de los nuevecitos Desconocen de este tipo de eventos ¿Pueden preguntar usted Que es un esta Cultura ¿Por Esta cultura, ¿sí no? significa LP? LP significa long Sí, sí, yes. la la duración, es, no play, quiere decir que es un tema de larga duración está también es y LP es el mismo aceptado o vinilo ¿Y por qué le dicen vinilo? Vinilo porque este es fue creado a hacer vinilo, material material, el material porque se hace okay tiene folitos que eh, que era ya o ya generalmente los lógicos, los lógicos, los lógicos en el FM, así era que todo el mundo le decía, pero el